Vamos a hablar con Paola Ramírez, ella es integrante de la asociación Abrazo por Dar Vida. Hay una charla sobre fertilización asistida el próximo sábado, nos va a dar algún detalle. Eh, Paola, buenos días. Pablo Cucharini, y Julio Santarelli, te saludan. Hola, ¿qué tal? Pablo, ¿cómo te va? Bien. Gracias por el espacio. Buen día para toda la audiencia. Bien, ¿nos podés contar eh, la actividad que va a haber el sábado, Paola? Sí, mira, estamos organizando desde la asociación Abrazo por Dar Vida una charla abierta, libre y gratuita para todo público para difundir el tema de, de la infertilidad y, y en este caso va a ser factores emocionales de la infertilidad, que creemos que, que es una de las causas que más nos afecta a los pacientes o a los que buscamos un hijo y, y no podemos lograrlo, ¿no? Mm. Así que lo emocional. Y va a ser eh, a las 4 de la tarde, de 4 a 6, en el Salón de Luz y Fuerza, La Pampa, Sarmiento 623, Y, bueno, obviamente que la charla van a disertar dos licenciadas de TOAI, eh, dos psicólogas, y Romina García Vallejos y Verónica Kuhn, y María Elena Cabral, de la, de la Asociación Civil que viene de Buenos Aires a nivel nacional, para poder hablar un poco de, de la ley de fertilización y el alcance que tiene, la 26.862, y cómo está con la cobertura. Y la adhesión de La Pampa... Eh, de la cual estaría disertando yo, a ver cuáles son los alcances y, y cómo estamos con la cobertura de la obra social de la provincia y, y las prepagas también, ¿no? Eh, ¿La provincia de La Pampa está adherida a esta ley nacional? Es una de las pocas provincias que en su momento, cuando sale la ley de fertilización asistida a nivel nacional, eh, adhiere este, también gracias a, a, la, a la intensa Lucha y la colaboración, por supuesto, y, y la voluntad política de, del Ejecutivo del momento. Así que, por suerte, tenemos adhesión. Y es una de las pocas provincias a nivel fe, federal o país que, que está adherida. Sí. ¿Y qué implicancias tiene, Paola, para las obras sociales? ¿Las obliga a, a dar el tratamiento, a cubrirlo? ¿Cómo es? Y la obligación, bueno, la palabra obligación de edad es un derecho que tenemos los pacientes o nosotros lo llamamos usuario porque... La ley es muy abarcativa, incluye también a las personas solas que desean tener un hijo, al matrimonio igualitario, por lo tanto llamamos usuarios de la ley y, y, y hay que ponerla en conocimiento. Obligarlo los obliga porque el ente regulador que es la superintendencia de servicios de salud y nosotros como intermediarios entre la situación problemática que pueda llegar a haber una negativa solemos este, ser un nexo ¿no? para, para eh, la situación que se genere. Eh, suelen haber algunas contradicciones, ¿no? No aceptan esto, no aceptan lo otro y hay que llevarles la ley y decirle, bueno, esto es lo que hay, eh, nos tenés que cubrir. Pero bueno, estamos para eso, justamente para hacer cumplir la ley y, y bueno, en la medida de lo que podemos, la Pampa está respondiendo bastante bien, por lo menos a nivel provincial, tanto en salud pública, si bien no tenemos, como es de público conocimiento, eh, hospitales o centros de alta complejidad, como para muchas cosas, ¿no? Eh, Esto no es la excepción, eh, somos derivados a Buenos Aires para hacer estos tratamientos, pero bueno, eh, los casos excepcionales se tratan de manejar y de, de, de, de interponer cualquier reclamo para que sean cubiertos. Pero bueno, siempre hay algo que hacer. <ríe> claro. Las negativas aparecen primero y, y tienen en la mayoría de los casos soluciones. ¿sí? ¿Esto es porque ¿qué? La, la obra social se niega porque es costoso el tratamiento? Los que... Sí, sí, sí. Los tratamientos son altamente costosos mm. y por eso que uno de los primeros objetivos de, de las ONG que, que nos pusimos los pacientes a, a luchar por esto era poder tener una ley de cobertura integral que esté incluida dentro del PMO, ¿verdad? Claro. Eh, y cuando decimos integral, es una cobertura al 100%. Eh, de todo, tratamientos previos al, data, al, al diagnóstico, ¿no? Porque eso es una de las cosas que, que más cuesta, diagnosticar cuál es el problema, si es del hombre, si es de la mujer. Hay miles de causales que pueden causar la, la, la infertilidad. Y, y bueno, en función de eso, eh, creo que... Eh, que estamos este, intentando poder difundir justamente para que todas estas cuestiones eh, se puedan resolver, porque lo costoso no es menor, hay que gastar para ir a Buenos Aires y esa es otra gran lucha que tenemos pendiente, que nos paguen todo lo que es gastos de viático y estadía, porque imagínate lo que implica, además de cubrirte el tratamiento, hay una ley que también dice que si no hay... Eh, lugares asistenciales a más de 60 kilómetros o a menos de 60 kilómetros en realidad de nuestro lugar de residencia deberían cubrirnos todo. Y eso no está pasando. Así que vamos a, a tratar de... El siempre siempre da una ayuda económica eso en general, ¿no? en particular de nuestra patología, eh, por ejemplo, en la obra social de la provincia, para viajar a Buenos Aires. Pero no así lo hacen las prepagas y todas las obras sociales. Así que sumarle al costo de los tratamientos el gasto de, de traslado es muy significativo para todos. Eh, estaba leyendo el, el título de la charla, factores emocionales de la infertilidad. Eh, sí. ¿Es alto la prevalencia en las emociones y no en lo genético, en algún problema previo que tenga eh, el hombre o la mujer? Mira, eh, fue un tema de debate interno dentro de nuestra asociación, eh, porque... Creemos en principio, cre creímos en principio, sacar un, armar una charla con, de esta naturaleza porque cuando uno empieza a buscar un hijo, eh, eh, empieza con la ilusión de que va a quedar embarazado, ¿no? Sí. Eh, este Que va a tener ese hijo en cuanto lo empieza a buscar, que es lo que sucede generalmente, ¿no? Y bueno, cuando ves que pasa un mes, dos, el año, ese año que se dice eh, de búsqueda, y no llega, y empezás ahí a preguntarte qué me pasa, porque a mí ya llegás devastado emocionalmente. Entonces creemos que enfrentar ese primer año de búsqueda, cuando ya el primer mes, segundo mes, tercer mes no quedás, el factor emocional juega un factor importantísimo eh, para lo que viene, y para lo que es después que te den el primer diagnóstico, que vayas a ver cuál es, no hay infinidad de diagnósticos, eso podríamos tener miles de charlas todavía. Pero lo emocional creo que es lo que tiene que acompañar desde el primer momento y desde el inicio del tratamiento, todo, todo el tratamiento. Claro, Por bien. eso que decidimos eh, que la temática sea esta para, para comenzar a hablar y a difundir el tema, ¿no? Bien, bien, Paola, no sé si querés eh, agregar algo más, eh, si <coughs> no, ya repetimos. No, no de mi parte, en realidad, bueno, más que agradecer a todos los medios y a, a vos en particular este, que me hayan, difu que hayan difundido esperamos que todos puedan acercarse, es la charla, si bien eh, es para los que padecemos o queremos tener un hijo, creo que siempre hay un amigo, hay un conocido que tiene esta, esta problemática o la puede tener, o la podemos tener en un futuro con un hijo, así que eh, invitamos a toda la comunidad en general que pueda acercarse a escuchar, porque como vamos a hablar también de la cobertura de la ley y, y demás temas de interés, creo que sería importante que cuanto más gente pueda asistir para informarse, eh, bueno, les agradecemos la difusión. Entonces recordamos, si querés, sí, cuando dale. es, el sábado a las 4, de 4 a 6, en el Salón de Luz y Fuerza, eh, Sarmiento 623. Bien, Paola, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, a vos, muy amables por, por difundir. Muchas gracias. Eh. Un saludo a toda la audiencia y a vos. Gracias. Bien, era la palabra...